¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? a q u n gusto? Bueno, Elvio, a ver, contanos,、eh, fueron ayer a la legislatura,、eh, ¿qué opinan de, de este proyecto que envió el Ejecutivo? Bueno,、eh, no, estamos contentos porque en realidad esto en realidad es un reclamo de hace más de una década que, vienen, que venimos、eh, peleándola ahí en los que trabajamos en defensa civil y bueno, el año pasado hubo varios. Varios a p r i n c i p i o de año, ahí también algunas medidas, y después finalmente pudimos constituir una mesa de trabajo, una en el marco de la paritaria, y bueno, nada, todo se fue encauzando,、eh, y bueno, realmente se fue dando una cosa positiva, digamos, constructiva, y pudimos elaborar, digamos,、eh, un, un proyecto de ley modificatorio del Estatuto 2411, que, que bueno, nada, entendemos que. que es una mejora, un ordenamiento en todo sentido, digamos, ¿no?、Eh, en el sentido de, de, de condiciones de, de, de laburo propias de nuestra actividad,、eh, que también le, le ofrece a la dirección, digamos, una mayor agilidad, una mayor operatividad, y también bueno, me parece que hay en el, en, el, en, el, en el proyecto, digamos, algunas mejoras laborales、eh, y salariales que, que bueno,、ah, eran demandas de vieja data. De, de, de parte nuestra y que bueno eso se cerró un poco en el, en el último en diciembre digamos ya cuando cerraba el periodo el periodo de sesiones digamos、eh, no sé cómo se llama sí y, y bueno y con el compromiso de que apenas apenas se retomase la acción la cámara de diputados se iba a ir a entrar a como a, a tratarse digamos sí así que bueno finalmente ayer fuimos a comisiones、eh, pues O, bueno, presentarlo ahí, hubo una, alguna serie de, de, de preguntas de algunos diputados y diputadas, y bueno, nada,、eh, estamos ahora a la espera de que siga su curso, su curso legislativo, digamos.、Claro. ¿El vio, viste predisposición de diputados y diputadas de la comisión de cómo para sacar despacho rápido y, y que se trate en el recinto?、Eh, por lo menos lo, lo que percibimos ayer es que fueron, que todas las. Digamos, hubo con una serie de consultas técnicas, digamos, así, pero que en general hubo digamos, una buena recepción, digamos, a, digamos, en tanto en cuanto son, digamos, por empezar, digamos, esto tiene una fortaleza que ya viene acordado de partes, ¿no? Entre trabajadores y, y la gente de, de, del, del Poder Ejecutivo, debería ser en el marco de la paritaria, con lo cual eso ya le da una fuerza que...、Claro. Sí. Que, que digamos, bueno, nada, es distinto de cuando alguien viene y te dice, bueno, estas son las leyes.、Claro. Sí. Eh, digamos, eso, esa fuerza y el hecho de que, digamos,、eh, todo eso fue como construido en, en, en mesas de trabajo, con, con, con la participación. Eh, digamos nuestra digamos en todo momento con el gremio digamos n o s o t r o o s formamos parte de, de, de digamos tenemos todo el acompañamiento del gremio de, de ate digamos roxana regimón siempre nos acompaña tenemos asesoramiento legal、mm. digo eso le da una fuerza que bueno digamos, eh,、claro. eh, hubo una serie de preguntas digamos de indagaciones、eh, de algunos aspectos legales digamos, pero entendemos que Que la recepción fue buena y, y, y digamos, y bueno, deslizaron que、eh, no, no habría demasiadas o c u r r e c i a s Claro.、Eh, ¿Y ustedes están conformes con el proyecto que envió el Ejecutivo? Digo, está todo lo que ustedes plantearon en la paritaria,、eh, ¿las demandas esas están atendidas en el proyecto? Bueno,、eh, digamos, entendemos que es un gran paso, digamos, que cierra y, y va a permitir acomodar, digamos, varios aspectos, digamos, ¿no? Claro. Uno siempre tiene una cajita de deseo,、sí. ¿no? Y cuando uno va a la paritaria a discutir, digamos, bueno, hay cosas que por ahí、eh, serán para más adelante, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero entendemos que,、eh, que, bueno, que es un paso que permite ordenar, sobre todo. Digo, nosotros teníamos un, un, un estatuto que era muy obsoleto, digamos, no, no estaban delimitadas las guardias,、no、estaba, o sea, vos, el, el estatuto anterior decía que vos estabas todo el año permanentemente de guardia, o sea, cosas irracionales, digamos. Eh, digo, esto viene a ordenar, es decir, bueno, ¿cu cuáles son los alcances y las funciones de cada, de cada, de cada función, digamos, b r i g a d i s t a jefe cuadrilla, jefe de brigada, las responsabilidades, cuál es el lugar del trabajo, bueno, toda una serie de aspectos que antes eran como una nebulosa、claro. y hacían que, que bueno, viste,、ya. e、eh, eh, a te e Te escucho hablar así y, y de que, bueno, esto generaba algún conflicto, digo, porque el año pasado, bueno, hubo una serie de críticas con la conducción de Defensa Civil, más precisamente con Luis Clara, eh, eh, de parte de algunos trabajadores. Eh, eh,、sí. eh, ¿Tenía algo que ver、eh, la falta de un estatuto actualizado o no? Sí, totalmente,、ah. totalmente. Por eso yo te decía que hace más de diez años que he venido. Digo. Eh, digo, de la gestión de Clara y de la gestión anterior también, digo,、sí. esto viene hace más de 10 años, porque, porque bueno, lo, lo, lo que había era un estatuto que se había sancionado en el año 2008,、sí. ¿no? Cuando, no, cuando nos pasaron en, en blanco, digamos, algunos de nosotros llevamos 20, 22 años allá dentro.、Mm. Eh, en el 2008, que fue la, cuando el, el entonces gobernador Berra, Berna hizo el pase a planta, en el 2007, de los、mm. planes, bueno, nosotros tardamos un año más, en el 2008. Se hizo el estatuto de eso, pero bueno, en los últimos 15 años, después la dirección de defensa civil entró a crecer en, en actividades, en responsabilidades, en distintas tareas, que no se acompañó a adecuación normativa. Entonces, nosotros hacía e años que estábamos ahí en una nebulosa, viste que, que éramos como un 643, pero, pero estábamos todo el día de guardia. Que, bueno, un desfasaje, y... digamos, muy importante. ¿Y esto generaba algún conflicto con las autoridades? Me imagino, con Clara. Sí. sí. sí sí porque porque bueno digamos si, si a eso puede vole, sumar digamos un montón de retraso salarial digamos de trabajo que no estaba reconocido ni pagado digo、eh, por, por darte un ejemplo digamos nosotros nos íbamos una semana afuera al oeste y, y por ejemplo el estatuto anterior decía decía que no teníamos derecho a ningún tipo de viático ni comisión、uh, y、bien. entonces v o s t e tenía s que ir una semana afuera gratis digamos、sí. bueno imagínate que esas situaciones d i g a m o s Eh, bueno. Sí, genera、ah, claro. tensión y sí, que, que, más vale, y rechazo. Sí, cuando no, está, no está, está clara la, la ley, digamos,、sí. eh, bueno, nada, por eso entendemos que acá viene a ordenar muchos aspectos que tienen que ver con la delimitación de funciones, de responsabilidades. La nuestra es una tarea que muchas veces tiene que, que funcionar en situaciones de crisis, en situaciones calientes, digamos.、Mm. n o、eh, Entonces, bueno, también hay gente que tiene que tomar decisiones importantes, digamos.、Sí. Si esto no está claro. Y después viene, de arriba viene, siempre vienen reclamos, digamos. Entonces,、eh, bueno, nada. Por eso también las tensiones. Me parece que esto viene también a descomprimir, a colaborar con q que, con que, con una e c o u n nueva perspectiva, digamos, de, de mejoramiento. Digamos. Claro, bien. bien, bueno, todavía está vigente ¿eh? el, el, el, el viejo.、Eh, todavía no se sancionó el nuevo. No, no, por eso. <risa>、sí. Por eso, digamos, nosotros, nada, entendemos、sí. que, que, que puede ser un gran paso.、Uh -huh. eh, Apreciamos, valoramos mucho la paritaria. Apreciamos también que desde el ministerio,、eh, digo, lo,、eh, los asesores letrados y la gente、eh, que estuvo a cargo en la mesa de trabajo, digamos, nosotros valoramos que hubo una como una predisposición genuina, digamos, a, en, en, digamos, a buscarle la vuelta a, a cada cosa en, en, en este proceso.、Uh -huh. eh, por eso mismo, digamos. Pero bueno, digamos, hasta que no salga. Claro,、sí. eh... Bueno, que se apuren los ahí. diputados ahí, diputadas, que lo aprueben rápido. Elvio,、a ahí eh, está. aprovecho y te consulto.、Eh, se habla、sí. mucho de la sequía. Bueno, vos hace más de 20 años que t r a b a j á s en Defensa Civil.、Eh, este, sí. ¿Esta temporada cómo estuvo?、Eh, una, una visión del, del trabajador ahí de Defensa Civil con el tema de incendios rurales, forestales, acá en la provincia. ¿Tuvieron más laburo o no?、Eh, mira. Depende de relativo, digamos.、Uh -huh. O sea, sequ una sequía, todo está claramente、sí. con, con mucha acumulación de, de material combustible porque el, la, primavera, esta primera, no, la primavera anterior, tendría que ser del año 2000, del 22, digamos, 21, 22,、uh -huh. hubo mucha lluvia y había habido mucha acumulación de, de, de vegetación, digamos. n o Sí. Y entonces, lo que tuvimos este año fueron como momentos de incendios. pero durísimos incendios muy bravos muy duros、mm. que, eh, varios incendios grandes、eh, fundamentalmente por, por lo que es tormenta eléctrica、sí. Cada vez que pasaban esas tormentas eléctricas te, te dejaban dos, tres, cuatro, s e incendios s siete i que bueno bravísimos bravísimos、sí. eh, después i g a m o s d cuando no había tormenta digamos se, se calmaba、mm. así que fue irregular pero muy dura digamos. Muy, sí, sí, sí. Muy, muy dura. Y muchos, sim muchos simultáneos a la vez los, los, los incendios, por lo que decís. Claro, ese es el problema de las、claro. la tormentas eléctricas. Pasa、claro. una tormentita y te deja dos, tres, cuatro,、claro. cinco, seis,、mm. siete fuegos que, que bueno, te te pone... Te aprieta el cuello, digamos, ahí en. Porque sí, está sí. Todo, te, te, digamos, no, no, no te da. Te da abajo respiro, digamos. Te, te, te usa... Te pone a utilizar a, como a toda la capacidad ¿viste? en el momento.、Digamos. Claro, sí, sí. Bien. Bien. Así que, bueno. Esperemos que, que ahora que estas lluvias empiecen a, a cerrar un poco la temporada, porque bueno, venimos. Vienen castigados como... y cascoteados. Castigados. Sí, sí, sí. Bueno. <ríe> bueno, Elvio,、eh, no sé si quedó algo, si no, gracias、eh, por estos minutos, como siempre,、eh, con Radio c a r m e s No, gracias a ustedes que siempre están ahí. Muchas gracias.